La decisión con todos los secretarios de revisar, por supuesto, los,、eh, cómo se recibe cada una de las secretarías y de las direcciones de los institutos descentralizados.、Eh, conocí, por supuesto, también de primera mano las expectativas de ellos frente a cada una de las secretarías, es decir, de los proyectos que se van a desarrollar desde el punto de vista de la innovación y, por supuesto,、eh, revisando el tema presupuestal.、Eh, los secretarios y los directores tienen un inmenso compromiso. Con Diego Escobar y con todos los girardeños o t de adelantar y sacar, por supuesto,、eh, rápidamente el plan de desarrollo que nos va a permitir, por supuesto, que sea la carta de navegación para todos los girardeños o t frente a la consecución de recursos. Bueno, ¿cuáles fueron esos hallazgos que más encontraron en algunas secretarías o esas necesidades o falencias que hay en pro del desarrollo de la comunidad girardeña? o t Bueno, encontramos algunos,、eh, algunas cosas a mejorar, por ejemplo, la dificultad que tenemos con la casa、eh, o el teatro cultural. El contratista、eh, no lo encontramos, tenemos dificultades con, con esa obra, ha quedado congelado el proceso desde el punto de vista jurídico y esperamos, por supuesto, que en los próximos días t o m a r una decisión frente a liquidar el contrato、eh, de manera unilateral. O llegar a un acuerdo con, con el contratista para la culminación de esta obra importante para los girardeños. o t De la misma manera,、eh, revis hemos revisado el tema de la plaza de mercado, e l pabellón de carnes. Importante、eh, poderle dar celeridad, muchas dificultades desde el punto de vista de la obra y esperamos, por supuesto, que con el secretario de infraestructura, Néstor Iván Paredes, se logre finiquitar、eh, todo el tema de. Todo el tema, por supuesto, de este pabellón de carnes, del pabellón de pescado y, y poder fortalecer la plaza de mercado. Encontramos también algunas personas, muchas personas que no están en sus sitios de trabajo、eh, cumpliendo las funciones de su cargo, sino están en o t r o s En otras oficinas o en otros cargos a desempeñar. Recordemos que la ARP, las Aseguradoras de Riesgos Profesionales, solamente cubren si están dentro de sus funciones o dentro de los cargos designados y no en funciones diferentes a las que fueron nombrados. Es por eso que encontramos un número grande de, de funcionarios de la alcaldía haciendo actividades que no tienen que desarrollar y eso lo vamos, por supuesto, a replantear. Revisamos el tema de la deuda pública. Que tiene el municipio frente a unas acredencias <coughs> del año anterior. Y pues nuestra preocupación, por supuesto, es buscar cómo aumentar los ingresos corrientes de libre destinación para poder cubrir rápidamente esa deuda y poder avanzar en nuestro... en nuestra ejecución del plan de desarrollo. Por otro lado, importante el tema de la seguridad. Encontramos muchas dificultades. Eh, frente al tema de la inseguridad y la está generando los niños menores de 18 años. Estos delincuentes adultos mayores saben que ese código de infancia y adolescencia está、eh, incentivando la coger, digamos, en un momento a d o niños menores de 18 años para que hagan、eh, todo el tema de la delincuencia en nuestra ciudad. Por eso、eh, tenemos unas cifras muy preocupantes. Aquí con la Secretaría de Gobierno y con la Casa de Justicia, que entraremos a revisar. Y por supuesto, revisamos el tema de los escenarios deportivos con el coordinador Gabriel Nieto en el tema de la infraestructura de estos escenarios deportivos. En la falla, por supuesto, que hay en que existen algunas personas que no cumplen, digámoslo así, con los requisitos desde el punto de vista deportivo, sino es más. Eh, por algunos、eh, favores, digámoslo así, de alguna manera, y por supuesto que no le trae ninguna, ninguna, ningún resultado positivo a nuestro deporte girardeño. o t Ahí también、eh, tenemos nuestro punto de partida. Y en el tema de planeación, definitivamente, corrupción presuntamente、eh, en los procesos de la Oficina Técnica de Planeación. Aquí se habla. De que para pedir una licencia de construcción、eh, hay que pa pa、eh, pasar un peaje y ese peaje no es legal y, por supuesto, dañe la imagen de un gobierno o de una alcaldía. Y, por supuesto, que vamos a adelantar las acciones disciplinarias porque ya tenemos, por supuesto, la queja de algunos ciudadanos en donde se colocan peajes para la adquisición de licencias de construcción o permisos. O algunos trámites que se tienen que pagar en algún impuesto frente a la Secretaría de Hacienda.